Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz Out of school A aquel en el cual no han querido y cómo creerá en aquel de quien no han oído y cómo oirá Son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas de Jesús